Hace tiempo que entendimos que cuando alabamos y adoramos Se produce un impacto tremendo en el reino de las tinieblas Al enemigo no le gusta escuchar las alabanzas al Señor Porque siempre quiso las alabanzas para él Pero no se las damos Yo quiero invitarte a que hagamos guerra Por unos momentos Quiero invitarte a que hagamos guerra Por unos momentos Quiero que te unas conmigo Para cantar Acerca de aquel que venció sobre Satanás En la cruz del Calvario ¡Eve! Oh, ven. Es el santo de Israel, un arte verdadero que sirve de consuelo. Oh, Quiero preguntarte algo. А за його ім'я! А за його ім'я! А за його ім'я! А за його Sobre Cronos Sobre Satanás que tomó la autoridad de Cronos Ante su poder la señal de caer es poder de Cronos Sobre el está coronado en majestad Una última vez fuerte Dice ¡Oh, el Salmo 68 verso 1 Levántese Dios Y sean esparcidos sus enemigos de su presencia los que le aborrecen como es lanzado el humo los lanzarás y como se derrite la acera en medio del fuego así perecerán los impíos delante de Dios El versículo 3 dice: Mas los justos se alegrarán. Tengo en mi mente Un cuadro De este Salmo 68 Yo puedo imaginarme a Dios Sentado sobre su trono La Biblia dice que su trono Es eterno Su trono es un trono de justicia Yo puedo escuchar A los coros angelicales Cantar Puede escuchar las orquestas del cielo Tocando Pero de pronto Miro al Señor Que escucha algo Con un movimiento De su brazo Le manda decir a los coros celestiales Silencio Y a los que están tocando la orquesta, los manda callar. Porque él escucha, él escucha algo que se oye como esto.